¿Qué tal amigos y amigas de toda nuestra América Latina, nuestra patria grande, nuestra Abyayala, América Indígena en Red? ¿Cómo están todos ustedes? Hoy hacemos un programa especial, un programa、eh, realmente que nos llena de mucha satisfacción porque nos hemos trasladado hasta el ombligo del mundo, nos hemos trasladado hasta el Cusco, hasta el Cosco, nos hemos trasladado hasta el punto central de donde parten los cuatro caminos, los cuatro suyos. Pero de esos cuatro caminos han llegado precisamente los comunicadores y comunicadoras de toda nuestra área y a l a de toda nuestra América indígena. Y precisamente nos hemos reunido aquí en este punto, en esta municipalidad, es, nos rodea una arquitectura muy bonita, porque aquí se está discutiendo sobre la comunicación indígena en el marco de lo que significa este encuentro internacional de comunicación indígena. Y estoy. Con tres nacionalidades. Estoy con los Aymaras, con los Quechuas, estoy con los Mapuches y también estoy con, con los、eh, Mapuches argentinos y también los Mapuches chilenos. Así que voy a, voy a darle la bienvenida. Un gusto tenerte. Me dices tu nombre y de dónde vienes.、Eh, muchas gracias. Estoy a decir o a leer.、Eh, mi procedencia es la capital de la Gran Nación Aymara, Hilade,、eh, natural del distrito de Pilcuyo. Y en esta ocasión me ha tocado a mi persona abrazar este oficio, lo que Federico m o r e decía: el periodismo es un oficio, amar es antiacadémico, antiuniversitario. Y es la razón por la cual asumimos esta ardua tarea,、eh, que es prácticamente a donor, pero tiene una causa justa: la causa es colectiva, y eso nos suma. A seguir en este proyecto de los pueblos indígenas. La nación Aymar, entonces, los mapuches, desde Chile, Martina, ¿verdad? Sí, mi nombre es Martina Payacar,、eh, vengo de Osorno, el de Walmapu,、eh, en representación del colectivo informativo mapuche Mapo Express, que es un colectivo de comunicación mapuche、eh, que busca la promoción, el resguardo, el fomento de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente del pueblo mapuche. Gracias, Martina. Nilo. Vivo desde d ó n d e Desde Argentina, pero ¿a qué pueblos a n c e s t r a l e s representas? Bueno, represento, no, no represento a nadie realmente, soy un activista viejo de los antiguos, pero sí estoy en varias organizaciones, soy miembro,、eh, estoy en los toldos, mi comunidad en la provincia de Buenos Aires, 300 kilómetros de la capital, y bueno, ahí tenemos toda una pelea con el, con el tema de la comunicación, sabemos que los medios. Corporativos se han apropiado, muy inteligentemente han sido, ¿no? Para dominarnos, sabiendo que los medios dan mucho poder, han comprado los medios y hoy todo lo que escuchamos, por ejemplo, en Argentina son los medios corporativos, los diarios, la radio, el 90% está en mano s de los medios corporativos, así que por eso nuestra. nuestra esperanza de que poder cambiar un poco esta situación media fortaleciéndonos como pueblo haciendo alianza con otros sectores que también tengan la misma preocupación、y、en eso estamos voy a jalarte el hilo porque el tema de nuestro diálogo es precisamente la comunicación indígena pero hay que poner en contexto las cosas no ¿Cómo está la situación de la comunicación indígena hoy en América Latina? Pero hay que partir por, por conocer cómo está la situación de la comunicación en general en cada uno de sus países. ¿Cómo se está manejando la comunicación en el Perú?、Eh, tenemos una ley que prioriza eh, eh, la libertad, del cual los medios c a p i t a l i n o s prácticamente se resistan a implementar programas en quechua, aimara y en diversas lenguas que tiene、eh, nuestro Perú. Además de ello, yo quiero compartir que el, la red de comunicadores indígenas de la región no, no puede quedarse de brazos cruzados. El programa Ula Histarata viene trabajando un eh, contenido eh, cultural que está centrado en los saberes a través del calendario agrofestivo, Cada semana, los días sábados en el horario de 7 a 8, y en Quechua también paralelamente se trabaja. Y tenemos otro programa que se recoge demandas y necesidades, el programa Uña y Pancara. En, en concreto, lo que quisiera afirmar, desde las provincias estamos impulsando. A consecuencia de eso, el Canal Nacional ha concedido el noticiero Jihuasanaca y n o c a n c h i s que también recoge las demandas y necesidades de los pueblos q u e c h u e s a i m a r a s En Chile, ¿cómo está la situación de la comunicación en general de los medios? hegemónicos De los medios comerciales? Bueno, los medios de comunicación tradicionales y comerciales son altamente racistas, discriminatorios,、eh, sesgados, invisibilizan、eh, las luchas de los pueblos indígenas en general. Eh, eh, al pueblo mapuche, particularmente, se les trata de violentistas, se habla de zona roja, de conflicto mapuche, entre muchos otros,、eh, y también utilizan fuentes、eh, oficiales. invisibilizando las otras voces ellos utilizan、eh, generalmente las fuentes em em empresariales estatales institucionales eh, relegando eh, o negando t o d o s los otros testimonios las otras voces las otras、eh, las otras realidades que existen y en argentina c ó m o es la situación bueno como dije anteriormente <coughs> por l o de argentina、eh... Los medios corporativos son parte de un proyecto neoliberal, de un proyecto de dominación no solamente nacional, sino internacional, manejado por las comparaciones y los imperios ¿no? norteamericanos, básicamente. Entonces, hay una gran pelea, pero estamos en desventaja, obviamente, porque los medios corporativos son los que dominan la televisión, como dije todo. Entonces, t r a t a m o s tratando nosotros de. Aliarnos con los sindicatos, con los estudiantes, con las universidades, con los sectores, movimiento. En la Argentina el movimiento de mujeres es muy importante hoy día, ¿no? El, digamos que el gran parte del movimiento que tiene influencia política es el movimiento de mujeres. Y el movimiento de mujeres, casualmente en este momento, hay 200.000 mujeres reunidas. En La Plata, en el Congreso Anual de las Mujeres, y ahí están hermanas participando n o para influenciar cómo a través del movimiento de mujeres también tenemos una injerencia, n o y en la sociedad toda, porque eso es cambiar la mentalidad, cambiar los paradigmas. n o A nosotros nos v a n estigmatizado s como salvajes, ladrones, haraganes, todo eso. n o Entonces, vamos tratando de cambiar eso. Concientizando la sociedad, entonces es un proyecto a mediano y largo plazo. Mientras tanto, está el, el proyecto del poder colonial corporativo. Nos s i g u e manejando como ellos, como ellos quieren. Tenemos un gobierno muy conservador en Argentina e l gobierno de Macri. Que ahora va a cambiar con supuestamente c u n va a haber un gobierno peronista nuevamente, pero no va a haber grandes cambios. No hay m u c h a e s p e r a n z a porque también el gobierno peronista, a pesar de tener. Algunos proyectos hacia asistencialistas, sociales, ¿no? En la práctica, el poder de las corporaciones va a seguir intacto. Entonces, ahí está la pelea nuevamente, y vamos al otro día de la elección, ya nos vemos、eh, m o v i l i z á n d o s nuevamente para exigir nuestros derechos, ¿no? Ahora bien, entonces en ese marco es donde actúan nuestras organizaciones, hacemos, digamos, esfuerzos por visibilizar lo que hace también. Eh, proceso de comunicación indígena, ¿no?、Claro. ¿Cómo se inscribe precisamente eso y qué es lo que están haciendo desde sus espacios, desde sus organizaciones, para que la comunicación indígena precisamente sea protagonista y no sea mar marginal como se pretende hacer ver? ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Como ya le había adelantado, como institución, como colectivo, lo que se hace es realizar jornadas de comunicación, convocar a la juventud. Quienes también tienen que ser actores de la decisión del desarrollo del país, de la región y de cada una de las localidades. En consecuencia, se hace un proceso de convocatoria a todas las personas quienes tienen el dominio de la lengua y quienes también tienen la actitud de aprender, son formados. Y como que hay una generación que abraza. Porque el hecho de hacer la comunicación social implica,、eh, más que pensar en un beneficio económico, se busca un propósito orgánico, colectivo, que pueda garantizar el desarrollo de los pueblos indígenas, las naciones, de las comunidades, que siempre están a diario con las necesidades de que mejore la zona rural, los servicios de agua, desagüe. ¿Por qué solo la ciudad puede tener.? Lo mejor de, de estos servicios y por qué no se puede conquistar para las comunidades de la zona rural. En el caso de, de Chile, Martina. Sí, yo creo que en Mapo Express trabajamos en distintas áreas. Por ejemplo, en la libertad de prensa, de expresión, trabajamos en la revitalización del Mapo Ngun, trabajamos en el rescate y la valoración de la memoria histórica. Son distintas áreas las que trabajamos y considerando que la comunicación no solamente es el medio informativo, sino que va mucho más allá de eso. Por ejemplo, también lo que es música, lo que es arte, lo que son murales, la comunicación, la educación popular, mucho más allá de lo que es el mismo colectivo. Yo creo que igual trabajamos en formación, realizamos jornadas, talleres, vamos a distintos territorios también,、eh, se acompañan algunos、eh, conflictos particulares también,、eh, y realizando reportajes en profundidad. Eh, reportajes de investigación periodística.、Eh, yo creo que son hartas las áreas en las que trabajamos.、Eh, también en el colectivo hay, hay un psicólogo, hay abogados, hay periodistas. O s a son distintas áreas las que tratamos de cubrir y tratar de aportar un poco desde ahí a la visibilización de las distintas luchas que se están desarrollando en el territorio. m i g o ¿cómo visibilizar la comunicación indígena en América Latina? n o s o t r o s por ejemplo, tenemos un, de lo que le llamamos un consejo plurinacional y tenemos. Tratamos de influenciar en las redes, en los medios de comunicación, mandamos mensajes, lo está n pasando. Y además,、eh, hay, hay muchas radios comunitarias en Argentina, sobre todo en la zona del norte, d el sur y el noroeste. n o Por ejemplo, la, la provincia de Jujuy,、eh, Salta, hay varias radios comunitarias, de, también en Formosa, Chaco.、Eh, hay estados hay semi-feudales, porque ahí manejan una elite y gobiernan las provincias por muchos años. ¿no? Lo mismo en el sur, ¿no? en, lo que es del, en la frontera con Chile hay gobiernos muy conservadores, pero sin embargo hay, hay radios comunitarias en las cuales se está trabajando muy bien en cuanto a difundir lo que está pasando con los pueblos indígenas y sobre todo demostrar a, a la sociedad en general que el problema no es solamente que nos afecta a nosotros, sino que está afectando a todo el pueblo. O sea, las situaciones que vivimos de explotación y d discriminación y de miseria es. Por un sistema que nos está oprimiendo, entonces hay que cambiar eso. e s t un trabajo fundamentalmente político y por eso también las universidades también hacemos alianzas, mandamos mensajes, y bueno, toda una comuna o red. Y no tenemos una organización, digamos así, burocrática, n o con un presidente, n o sino que es una red donde todos participamos, tratamos de ser lo más democrático posible y transparente. ¿no? Eso es, es muy importante, eso y a mí me parece un poco. que esta cumbre de la información de que se empezó así como cumbre, n o、eh, me pareció que por ahí no, no era lo más apropiado crear, darles ese tinte de cumbre, crear puestos,、eh, crear estructura. Eso a veces burocratiza, da poder, ciertos beneficios y no, y eso es tentador. Entonces lo mejor es que haya redes, que sea suelta, que te, todos tengamos poder, que quise, quizá alguien p u e d co e coordinar, o, pero no darle el poder y para que... ya después a partir de ahí se corten solos, n o entonces puedan negociar con, con los que quieran, entonces no es la idea. Así que el fortalecimiento organizativo fundamental, expandir la s red e s y, y compartir con otros sectores de la sociedad, p u e ya no estamos, no estamos solos. En Argentina somos muy pocos, de menos del 2,5% de la población, somos indígenas, el resto es mestizo s y más, mayoría europeos, descendientes, y Argentina es un país muy, muy grande, ¿no? Entonces hay que recorrer 5.000 kilómetros para ir del norte al sur y cosas así. Entonces no es fácil la comunicación、eh, terrestre n física, sino lo hacemos a través aprovechando la, la comunicación, la tecnología que existe hoy día. a o a todo proceso de fortalecimiento implica reconocer también cuáles son nuestras debilidades. ¿no? Porque a veces hablamos de comunicación indígena y hay quienes les gusta más. El término de popular, al todo de comunitario, y que le s dicen, no, eso no sirve o nos negamos. ¿Cuáles son esas debilidades que habría que superar desde su punto de vista para fortalecer los procesos de comunicación、eh, indígena en el continente? Hay que establecer una plataforma, una agenda que pueda adoptarse desde la comunicación indígena. Con los demás medios, porque si vamos a ir cada uno por、uh, su camino, no va a prosperar. Lo que tenemos que tener es objetivos comunes entre los que propulsamos la comunicación intercultural y los medios de comunicación popular, como lo llaman, articular una agenda con enfoque cultural y también un, un enfoque popular que pueda recoger por ambas partes las demandas y necesidades. Yo creo que por una parte sí es importante la articulación de los medios、eh, comunitarios, m a p u c h e indígenas, alternativos en toda v i a y a l a por una parte, pero por otra parte también tiene que haber un proceso de formación、eh, de comunicadores y comunicadores, de formación pero también de autoformación, de seguir nosotros formándonos constantemente para,、eh, para ir avanzando en este ejercicio del derecho a la comunicación. Y bueno, por otra parte, en cuanto a las limitaciones, yo creo que hay que considerar que no solamente los medios tienen que quedarse en lo que es como las herramientas, por ejemplo, el internet, la radio, la televisión, sino que considerar que la comunicación es mucho más amplio que eso y por lo mismo hay que tratar de,、eh, de, de avanzar en ese sentido. de... De, de no quedarnos solamente con el internet, por ejemplo. En el caso de m a p Express, m a p Express es internet y sabemos que en muchas comunidades no hay acceso a la luz, no hay acceso al internet y por tanto n o llegan nuestros mensajes ahí. Entonces nosotros mismos tenemos que tratar de,、eh, de romper con esas limitaciones y avanzar más allá de, de eso. El tema político importante, no, pero claro que es fundamental. O sea, no e solamente s llevar una revista con artículos y hay una comunidad y repartirlo, no, sino hablar con la gente de dónde estamos viviendo y qué tipo de sociedad queremos construir para nuestros hijos. No, esto a p r e n d í mucho de los hermanos ...de los hermanos los indígenas de e s t a d o s u n i de o los h i r o q u e s e s Y a nosotros, cada acción que hacemos, lo hacemos pensando en las próximas siete generaciones. Y nosotros también, los mapuche, siempre pensamos en eso, no que dejar algo para los jóvenes. Para los nietos, los b i s n i e t o s las generaciones que vienen algo diferente, ¿no? Y sabemos que nos han destruido bastante, pero estamos recuperándonos y estamos ahí vivos y luchando, mirando el futuro. Así que, bueno, hay esperanza, ¿no? Hay pues, mucha esperanza,、eh, muchos jóvenes. Para nosotros, los, los, los más antiguos, los más ancianos, es una gran satisfacción ver cómo los jóvenes tomado, están tomando la posta, ¿no? Están tomando las antorchas de esa lucha que comenzamos en los años. 60 y 70 en cuanto le damos u n poquito, ¿no? Entonces hoy somos millones en esa lucha. Bien, para cerrar y para ir a comer,、eh, hay muchos compañeros nuestros que no han venido al encuentro. Así que, ¿qué, le, ¿qué les dirían ustedes? ¿Cuál es el mensaje que les darían? Desde el Cusco compartimos con cada uno de ellos ese entusiasmo. Pero invitando a la acción a seguir fortaleciendo los procesos de comunicación intercultural, a seguir apostando por el tema de formación de nuevas generaciones y por la producción de campañas, de spots, y no s o l o a través de medios de comunicación radiales, sino el próximo reto es incursionar a través de las redes sociales, que es una plataforma libre, al igual que también la producción en prensa que estimulen, por ejemplo, la producción. de artículos en diversas lenguas de los pueblos indígenas de la v y a y ala martina s í yo diría solamente choi、eh, peta í n n e buen mapu y que renazca nuestra fuerza de la tierra sí, pues, y primeramente un saludo para todos los hermanos de toda、eh, la de nuestra a vía y ala Y decirle que no estamos solos, que debemos comunicarnos, que se metan ahí, que no tengan miedo a comunicarse, con todos... porque tenemos problemas comunes que tenemos que resolver. Tenemos, son como 800 pueblos en toda la Avialala, que tenemos que, que interrelacionarnos, conocernos, fortalecernos como pueblos. ¿no? Así que un gran saludo fraternal para todos. Milo Martínez, César, muchas gracias por haber estado、eh, en este Nativo Indígena, este programa de la red. América Indígena en red de, de ALER. Así que les agradezco por esta participación, externamente agradecido. Que les vaya muy bien. Gracias a ti, sabemos que ALER cumple un papel muy importante en comunicar en Argentina. Lo escuchamos, lo escuchamos en el campo, en las comunidades, a veces donde no hay luz también se reproducen a través la de las radios portátiles. Así que bueno, se、si、continúe con ese trabajo muy importante lo que están haciendo. Gracias, m i l o Gracias a ti, muchas gracias y bueno, continuar con estas articulaciones de experiencia, de seguir conociéndonos, compartiendo saberes, formándonos. Gracias Martina. César, Taisuma, Gilata, Cusco, Marcata, Ronteros, Mach, Acomantau y n a g r r o s Atos, k a k i n a n i Conateja, Pampata y Apirinata, s a a Humana, c a r m a c h Acomantau, Unasinche Manti, a l e r Guaquistá, n a g r r o s Sarantes y Paco. Muchas gracias a ustedes. Que les vaya muy bien. Y esto ha sido el latido indígena directamente desde el Cusco, desde el ombligo de la capital, digamos, de los, de los incas. Les ha informado y reportado Hugo Ramírez. Hasta el próximo latido indígena. Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto.